Soy una mamá de una infancia trans de 11 años.、Eh, cuando pasamos la experiencia que nos trae nuestro hijo,、eh, ya hace 8 años, en, el, en ese momento, la única información que, que había a mano era la experiencia de Luana,、eh, la primera niña en el mundo en obtener su denuncia y instancia judicial, y la de su mamá, Gabriela, que bueno, había escrito un libro, hoy en día ya está la película, c h o n e n a yo princesa. Y no, no éramos la única familia que nos acercamos, sino que de todo el país、eh, muchas familias se sentían identificadas con su experiencia y buscaban información.、Uh -huh. Así que así es que en el año 2017 se crea este primer espacio de encuentro para trabajar con, con las n i ñ e s e s t r a v e s t i t r a n s no binarias y con sus familias. Y luego, a lo largo de estos ocho años,、eh, toma un rol.、Mmm, Un poco más este colectivo político de, cre de creación de información、mm. eh, para cubrir estos huecos de donde no, no había, ¿no?、Eh, sobre todo material para la educación, para la salud,、eh, mm. a nivel judicial, ¿no? todos estos espacios donde, si bien están las leyes, lo que faltaban eran las políticas públicas. Y bueno, Infancias Libres hoy en día toma ese rol, ¿no? De、mm. eh, dar charlas, acompañamiento, pero sobre todo en la creación de, de, de bibliografía. ¿Cuántas、eh, familias aproximadamente digo, eh, eh, hoy participan, forman parte, están en estos grupos、eh, en Infancias Libres? Mira, somos muchas familias que algunas estamos hace ya ocho años, otras se van sumando, otras. Eh, bueno, eh, hemos perdido contacto este último tiempo, pero lo,、mm. aproximadamente han pasado 800, 900 familias.、Eh, lo bueno es que、eh, durante todos estos años se han ampliado también las informaciones, se han、mm. ampliado los espacios. ¿no? Entonces, este, si bien no están concretamente en el espacio de infancias libres,、eh, están haciendo cosas por la infancia a través de Titanic. ¿Cuál es el trabajo? Algo ya me habías adelantado ahí con lo de las charlas, con el acompañamiento y demás, pero ¿cuál es el trabajo concreto para contarle a los, a los oyentes que ahí están escuchando? ¿Cuál es el trabajo concreto que realiza、eh, Infancias Libres? Infancias Libres, el trabajo concreto que hace es trabajar para velar por los derechos de la infancia travesti trans y no binaria y、uh -huh. las a d o l e s c e n c i a s a través de la creación de material bibliográfico. A través de informe estadístico que tiene ya una segunda actualización en base a 200 experiencias de niñeces y a d o l e s c e n c i a s travesti trans, que cuenta la situación actual de esas niñeces、uh -huh. y a d o l e s c e n c i a s n o Que、eh, Por ahí es un material、eh, básico, n o con un informe estadístico, pero que、eh, frente a la demanda de, de las personas profesionales, como abogados, médicos,、uh -huh. Psicólogos, maestras, es un, un material sumamente valioso para que luego lo trabajen en,、eh, puntualmente cada área en decir, bueno, esta es la situación, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? Eh, entonces es, es más un rol de, de información, de brindar charlas, acompañamos por supuesto en, en, en temáticas puntuales con familias que, que se comunican, n、eh, n Comillas de abordaje, con números de contacto para, para pedir ayuda por ciertas situaciones, pero más que nada el trabajo es ese. Me ibas diciendo hace un rato que bueno, ahora hay más información, se conoce.、Eh, bueno, porque、eh, sin duda el caso de l u l u fue muy visible, pero también porque se empezó a hablar sobre、eh, las infancias trans, se p e n s ó a hacer más visible.、Eh, y eso sin duda es, es un logro. Pero ¿cuáles otros logros crees que han podido、eh, conquistar en los últimos años? Mira, es complejo lo que estás planteando porque. ya partimos de la base que、eh, eh, un logro es que la sociedad, incluso la misma familia,、eh, reconozca la existencia y la infancia travesti trans no binaria. Pero no、eh, nacen hace 8 años, hace 12 años o desde la ley de identidad de género. Las infancias travesti trans, vienen <ríe> así, desde que el mundo es mundo. Entonces,、eh, es controversial la pregunta, porque por ahí el,、eh, uno de los logros más importantes es、eh, haber sido、eh, reconocidas como sujetas de derechos, ¿no? Pero, bueno, cada gobierno que viene. Cada propuesta política que viene, en lo que pone el foco es en la existencia o no existencia de la、mm. infancia travesti trans. Y eso es,、eh, digo, si todavía, porque nosotras, las mamás, las familias de las infancias travesti trans convivimos a diario,、eh, hemos aprendido muchísimo de ellas. Eh, tenemos, digamos, sea el gobierno que sea o que, o que se plantee, nosotras tenemos una, un propósito, tenemos una vida que la vamos a sostener, ¿no?、Eh, de acompañamiento y de,、eh, de resistencia. Pero lo importante es decir, ¿qué, qué sucede con el resto?、Mm. ¿Qué le sucede al resto con la existencia de la infancia travesti trans? Porque hoy en día lo que se plantea es eso, ¿no? Mi, mi, mi segunda pregunta iba a ser por ahí un poco lo, lo que falta, pero si querés, me parece un tema sumamente importante ahí para que, para que, bueno, para que sigas desarrollando. Sí, sí, me parece que si hoy en día、eh, nos sucede algo, tiene que ver con esto, ¿no? Con,、mm. con la existencia.、Eh, hay varios puntos. Primero,. Eh, en estos discursos de odio, en estos discursos de negacionistas, no s o l o con la infancia travesti trans, sino con muchos aspectos en derechos humanos de, de la historia argentina, ¿no? Bueno, puntualmente hablando de la comunidad travesti trans,、eh, esta propuesta concreta de la no existencia, ¿no? Desde distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, cuando. cuando、eh, Plantean no trabajar más la ESI, y con eso, l h c k siendo por ahí la única herramienta, o sea, qué flojo todo, ¿no? Porque、mm. si una infancia travesti trans solo cuenta con una herramienta que es la ESI para hablar de su existencia, y que bien sabemos que no, no todas las escuelas <coughs> trabajan con la ESI, Y, pero siendo esa la única herramienta, bueno, hoy en día se pone en discusión si se va a seguir trabajando con la ESI o no.、Eh, o, o esto de plantear ¿no? eh, la, la mala información、eh, para sembrar pánico, caos, eh, terror. Eh, y creo que del terror siempre supimos.、Eh, la comunidad travestitrán siempre supo de terror. No es algo nuevo. Eh, se han enfrentado a lo largo de la historia a muchísimo negacionismo y exterminio, como bien dice Marlene Guayar, a un genocidio que no deja de ser exitoso, que no puede terminar de ser exitoso el genocidio, porque las infancias trans y travestis siguen naciendo, como bien dice ella. ¿no? Entonces, de terror siempre supimos. Acá e l punto,、eh, si bien nosotras,、eh, las familias, las madres, Por supuesto, este momento nos convoca a, a replantear en estrategias,、eh, a, a organizarnos, a, a acompañarnos desde el dolor, desde el miedo, desde la tristeza. Pero creo que también pone en juego qué rol va a tomar la sociedad.、Eh, la sociedad negacionista ya sabemos cuál es el rol que va a tomar, pero la otra parte de la sociedad. Que incluso con gobiernos compañeros, por decir así,、eh, tampoco hemos, eh, tam también ha sido muy complejo poder discutir en las escuelas, en los hospitales, en, en, en las secretarías,、eh, en los organismos de gobierno, la existencia de la infancia travesti trans. Entonces, creo que convoca también a, a reflexionar algo que por ahí es lo que a la infancia o adolescencia travesti trans le da más miedo que el terror negacionista o de odio al cual ya están acostumbrados: es a pensar con quién se cuenta, con, con qué persona se cuenta hoy. n o、eh, Eso es lo que n o q u e Creemos hoy en día que, que es lo más importante, porque nosotros siempre hemos estado、eh, con toda la trayectoria de n u e s t r o s h i j o s en las escuelas, batallando con maestras, directoras, inspectoras, eh, etcétera, eh, sobre. ¿Cómo iban a trabajar la existencia de nuestras niñes? z e Y ha sido muy complejo. Y hoy en día, por ahí son las mismas maestras que votan este gobierno negacionista, o los mismos pediatras, incluso la misma familia. Pero el punto es:、eh, ¿no? Como hoy en día la discusión es, e n n t o c es: ¿con quién sí se va a contar? Que, que desde todos los aspectos, ¿no? Incluso ustedes, desde la radio, ¿no? Como cada cual desde el lugar que tiene. Eh, ¿Cuál va a ser la protección para poder、eh, dar una solidez a la existencia? A la existencia de muchos sectores, ¿no? Que, que, que hoy en día el negacionismo viene por un montón de cosas, pero puntualmente en esta temática tan controversial que solo cuenta con la misma comunidad travesti trans adulta o con las familias que pueden acompañar. Pero luego, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, eso me parece que. Eso pone en evidencia、eh, la falta de solidez en las propuestas que se han venido trabajando a lo largo de todos estos años. ¿No? Cuando nos piden tiempo, cuando dicen que el cambio cultural es lento,、eh, cuando dicen que de arriba no dejan hablar de ciertos temas. Digo, hoy en día lo que ponen en evidencia estos gobiernos negacionistas, con mucho odio,、eh, no es algo que para nosotros sea una novedad, sino que lo que ponen en evidencia es para el resto. El resto se, se conmueve en decir, che, ¿cómo van a decir que van a. Pegarle un t i r o a quien acompaña a una niñez t r a v e s t i t r、eh, a n ¿Cómo van a decir semejantes horrores? Esto ya lo sabíamos nosotros. Esa es la diferencia. Ahora está la evidencia de la falta de solidez en las políticas públicas,、eh, ¿no? Y, y sobre todo esto de decir en qué, en qué lugar queda la infancia t r a v e s t i t r a n o la comunidad i n t e r a t r a v e s t i t r a n Eh, en, en, en todos los sectores, ¿no? eh, dentro de los feminismos,、eh, dentro de, de, de, de, de, de los hospitales, de las escuelas, de, en, en toda la discusión. ¿no? Entonces,、uh -huh. eh, a mí me parece de que, de que hoy en día、eh, tiene que ver con eso la discusión:、uh -huh. tiene que ver con、eh, no van a poder seguir diciendo que no existen. ¿Qué van a hacer? Para que no existan más. ¿Y qué va a ser el resto? Cómplice o, o, o, o, o espectador de lo que van a hacer. Entonces, eso me parece, ¿no? Porque hoy en día, desde un montón de sectores adultos, se les d a una enorme explicación a toda la infancia, y sobre todo a la infancia travesti trans. Se les、mm. d a una enorme explicación de qué han hecho. ¿Qué han votado? ¿Cuál es la propuesta que vinieron a traer? ¿Y en dónde se las hace parte o no? Entonces, me parece que también son tiempos de,、eh, no sé si de reaccionarios, con, la, con el mismo, la misma violencia que plantean, que para nada,、eh, pero sí de una discusión muy profunda en términos de derechos. Cuando venimos planteando hace rato quién acompaña a la infancia t r a v e s t i t r a n s Hoy en día son momentos de enorme reflexión, de pensar, no de, au, o sea,、sí、de autocrítica,、mm. eh, no de volver atrás y decir vos hiciste, vos no hiciste, cada cual sabe hasta dónde hizo, hasta dónde le dio el coraje y hasta dónde no. Pero sí es tiempo de, de, de unirse, de hacer redes de, y de enorme reflexión en decir, vamos a afirmar la existencia. De la infancia travesti t r a n con todos los derechos que les corresponde, ¿no?、Eh, que es algo que nosotras venimos trabajando desde que nuestras niñes e nos dijeron en la cara quiénes somos. Entonces, no es algo que nosotras desconozcamos, pero bien sabemos que nadie se salva sola. Nadie puede sola. No es lo mismo una sola con su barrio, con, con su escuela, con, con su misma familia que, que en comunidad. Entonces, ¿Y cuál va a ser la comunidad que se ponga del lado de los derechos de la infancia trans y trans como corresponde? Eso es lo que nosotras nos preguntamos, ¿no? Y creo que eso es lo que cada niñez y adolescencia que entendió perfectamente cuando se enteró de la noticia de que, de que venía este nuevo gobierno,、eh, su mirada, sus ojos. De tristeza y de miedo tenían que ver con eso, no con lo que ya saben que les va a pasar, porque están a c o s t u m b r a d o s ya saben, eso ya lo saben y ya lo pasaron. Hubo un gobierno anterior en el cual lo pasaron,、eh, sino más bien quién va a estar, con quién voy a contar. ¿No es cierto?、Mm -hmm. Eso es la parte que、eh, hoy en día nosotras nos planteamos.、Mm -hmm. Y sobre todo,、eh, también nosotras necesitamos redes de cuidado. Las madres.、Mm. También necesitamos redes de cuidados, también necesitamos.、Eh, porque no podemos todos solas. Entonces,、eh, creo que esa es la, la, la, la enorme reflexión hoy en día, ¿no?、Mm. Uh -huh. Hay mucho más、eh, profundo, ¿no?、Eh, la, la, la reflexión que, que van haciendo. Me imagino que. Que, que bueno, nada, que. Que se van dando ahí esas eh, terribles eh, reflexiones en c o n f u n i d a d con otros, con familias, con eh, infancias. Eh, y, y, y los primeros miedos que, que van surgiendo en camino o, o、eh, en base a, a qué son,、eh, Flor? Los miedos los conocemos desde que entendemos qué significa ser travesti, trans y、eh, trans en el mundo. s、hmm. Eh, los miedos ya los conocemos. Nosotros, no, nuestras n i ñ e z e s se han enfrentado al miedo de una sociedad que no les da lugar.、Eh, digamos, del i g a m o s d miedo ya sabemos un montón. Toda esa parte ya la entendimos perfectamente. Ya la hemos compartido en un montón de,、uh -huh. digamos, de, de, de conversaciones. La hemos compartido durante todos estos años de militancia con la gente.、Eh, en las charlas que damos, ya hemos compartido toda la parte del miedo. Ahora、uh -huh. sí la parte del coraje. La parte de q u e vamos a hacer con esto. Eso es lo que queremos ponerle el foco. El miedo lo、no、tienen nuestras niñeces cuando nos v i e n e n a decir tan pequeñitas. Disculpame, pero no soy lo que vos estabas esperando. O, o el miedo lo tienen cuando, cuando las personas que dicen、eh, amarlas y acompañarlas y cuidarlas、sí. no lo hacen. El miedo lo tienen cada vez que van a la escuela y piden silencio、eh, o, o, o, o hablan de, de, de. Muestran el miedo que les implica a, a, a la persona adulta ver.、Eh, pero... Una infancia a t r a v é s de trans y todo, todo el coraje que implica. Entonces son tiempos de hablar de coraje, no de miedo. Porque por el miedo no van a venir. Y ya lo están haciendo. Vienen a querer sembrarnos terror, a que nos quedemos adentro de la casa, en silencio, callados, sin molestar, sin decir nada. Por ahí,、eh, sí, obviamente, nadie quiere ser mártir y. y Dar la vida en pos de la causa y、sí, probablemente haya que refugiar、eh, en ciertos momentos, porque por supuesto lo más preciado es cuidar la vida y esa es la venganza de la que siempre hablan las compañeras travestis trans adultas.、Eh, por ahí la resistencia sea que nuestras estas niñezes y que estas compañeras adultas lleguen a viejas, sobrevivan a este gobierno y a los que vendrán.、Sí. Pero digo, el punto es otro.、Eh, Creo que, sí, que, que, que en, el, en el inconsciente colectivo, en el subconsciente colectivo, cuando hablamos de una persona travesti trans, todos saben, si se ponen a pensar en qué sectores、eh, se encuentran, bajo qué vulnerabilidades, poniéndose en el lugar de esa persona, y sobre todo si es una niñez, todos comprenden a qué miedo se enfrentan. Eso es lo más fácil.、Sí. Lo más difícil es pensar cómo saco el coraje. ¿No? ¿Qué es lo que nosotras venimos planteando hace rato? Nosotras、eh, tenemos que、eh, planificarle esperanza a nuestras niñas.、Eh, nosotras nos quedamos en nuestras casas planteando solo el miedo i n habilitamos, imagínate, con la inocencia, y con,、eh, no inocencia porque tiene mucha conciencia de la realidad, me, me refiero a otra palabra, a la imaginación, a, a, a este mundo de. de Todo lo que se les viene en la cabecita a cualquier m i n i s t r Alcitrán, cuando habla de terror. Y por supuesto que tienen un montón de, de, de figuras. Nosotras tenemos que crearles la esperanza. Es lo que se merece cualquier m i n i s t r a Entonces,、eh, me parece que son tiempos para, para desarrollar el coraje, son tiempos para desarrollar,、eh, no ser mezquines,、eh, emocionales y, y humanas, ¿no? Eh, esto de decir, no solo, o sea, vienen por todes, claramente vienen por todes, pero ciertos sectores están mucho más vulnerables. Entonces es tiempo de no ser mezquines, no solo de dar alimento, que va a faltar muchísimo,、eh, una mano, lo, material, lo que sea, sino es un tiempo de decir, ¿qué te estoy brindando para que vos sobrevivas? ¿Te estoy brindando una charla? ¿Te estoy brindando un abrazo? ¿Te estoy brindando una mirada cómplice? Eh, te estoy mostrando、eh, que estás acá, que no estás sola, ¿no? Eso es lo que le falta a la niñestra v e c i r a no n de hoy, de siempre.、Eh, con las primeras miradas que se encontraron fueron con las de las familias que empezamos a acompañar, pero luego、eh, requiere de mucho coraje. Entonces, son tiempos para, para, para, dis para discutir un montón de cosas, sí, para discutir por qué llegamos hasta acá. ¿En、eh, qué tenemos que reforzar el trabajo? ¿Qué cosas se nos escaparon? ¿Qué cosas no hicimos tan sólidas? ¿Qué cosas no quedaron firmes para que cualquier gobierno que venga, con la idea loca que venga, esa propuesta tenga que quedar sólida?、Eh, sí, vamos a discutir todo eso, pero también discutamos、eh, es que no, no, no tiene que ver solamente con uno, con que a uno no le va a alcanzar para fin de mes, que a uno no le va a alcanzar para tu reino. Eh, tiene que ver con, y, y no solo la infancia travestita, la infancia toda se le debe una enorme explicación de qué hemos hecho, qué hemos hecho, qué, qué propuesta les estamos dando hoy.、Eh, entonces, me parece que es eso: es tiempo、mm. de no ser mezquinas emocionales y humanas,、mm. de pensar qué le puedo brindar. A esa persona que a lo mejor yo no tengo las herramientas porque no conozco una abogada, porque no tengo la plata, porque no conozco a alguna psicóloga que trabaje con la infancia trans, travesti, o porque no conozco. no conozco un montón de cosas que podemos buscarlas, podemos googlear buscar, o lo que sea. Pero lo que sí conozco y lo que sí puedo brindarte es decir, no estás sola.、Eh, me comprometo. Me responsabilizo en, en, en, en acompañarte, en, en ver cómo estás, en decirte, no s o s la única persona. Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Eso、mm. es lo que más、eh, firme sostiene la infancia y la adolescencia trans v y trans. ¿Con quién se cuenta? ¿No es cierto? Eso me parece que es lo que podemos reforzar hoy para que quede para siempre. ¿No es cierto? Decías que es tiempo de, de, de coraje,、eh, además de, de acompañar. Bueno, ustedes lo vienen ejerciendo ya hace un tiempo bastante largo.、Eh, ¿Y de dónde, de dónde se saca, Flor? ¿De dónde se saca más? Y, y como decías, bueno, sí, sabemos lo que se viene. ¿De dónde sacamos un poquito más? Ya, Cada, no sé, hay como un montón de. Eh, activadores de coraje, a n t e s me vino uno que es en el que pensamos nosotras como mamá. s、sí. eh, Nosotras, en el, en el momento de que nos enteramos de la votación y que se hizo, se corrió mucho, una imagen、eh, que decía: Cuando tengas miedo, m i r a esta imagen, y era la imagen de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo sostenidas de los brazos y enfrente. La policía a c a b a l l o n o Todos recordamos esa imagen,、sí. todos sabemos de dónde sale esa imagen, ¿no? Entonces, la verdad es que cada cual lo va a activar de donde pueda: no sé,、eh, del amor, de, de, la de la falta de justicia, de la falta de igualdad, de, de esto, de decir por qué, por qué tiene que pasar que alguien diga que no puede existir、eh, y, y, y desde ahí, nosotros lo sacamos desde ahí, ¿no? Eh, cuando las escuchamos a ellas en los v i d e i t o s que se hicieron virales, de decir:、eh, no tengan m u j e d o hay que avanzar, hay que sobrevivir, hay que resistir, hay que ser fuertes de ellas. Y ellas pudieron con, con tanta enormidad, y hoy en día también se enfrentan nuevamente a l negacionismo, y muchas de e s a s viejitas van a dejar la vida. Van a, van a dejar de existir en ese t plano en un gobierno negacionista con tanta falta de respeto a sus vidas. O sea, creo que es de eso. Nosotros tenemos una historia larguísima en, en cuestiones de, de, de, de mujeres y madres de, de colectivo travesti trans. Tenemos la ley de vanguardia en el mundo que la han militado, la han、eh, resistido las compañeras travesti trans. Y que hay un día. No se les pregunta en qué condiciones están.、Eh, Muchos de ellas ni, ni accedieron al c u p o laboral t r a v e s t i t r a n que esa es una enorme discusión que se les debe,、eh, que otras personas han accedido a esos puestos de trabajo y no ellas, pero m u c h a s de las que pudieron acceder a esos puestos de trabajo lo están perdiendo y por ahí es el primer trabajo que tuvieron en su vida y ya no lo van a tener más. Entonces, eso digo, que. El coraje viene de ahí, viene de decir, pero ¿cómo puede ser que ciertos sectores, a ciertos sectores se les niegue la existencia? Que no podamos trabajar en solidez, cosas que queden para, para, para siempre, que no, no se tenga que volver para atrás una y mil veces. Digo, la persona que lo pasa siempre es, es su vida, por supuesto que va a resistir. ¿No es cierto? Y quienes no, ya sabemos qué sucede, porque también tenemos las estadísticas de lo que sucede con el colectivo Travesti Trans: una expectativa de vida de 32 años, el 1%, solo el 1% llega a la vejez, un 40% de, de suicidio. Entonces, ya sabemos cuáles son sus expectativas de vida y, y, y s o b r e v i v a n y resisten como pueden, pero digo, el resto que hacemos. Me toca a mí porque soy mamá, le toca a aquel porque es la hermana o el hermano, pero ¿y a quienes no? No, el hecho de, de acostarse en tu cama y pensar que hay, hay, un, hay una enormidad de niñeces a las que se le está negando la existencia. ¿De ¿Dónde te van a meter cuatro años? ¿Y yo qué voy a hacer con esto? ¿No es cierto? Entonces no, no se vienen desde muchos lugares. Desde... Es por eso te digo. No hay que ser mezquinos emocionales, hay que, hay que sentir y sentir un montón. Son tiempos de sentir un montón. Por supuesto, hay que tener cuidado de que, de que esas emociones enormes no sean para el lado del odio, para el lado de la violencia, porque es plantear lo mismo que vienen planteando ellos.、Mm. Hay, que, hay que dispararlo para el otro lado, ¿no?、Eh, Quienes hagan música, hagan canciones donde se puedan escuchar y decir, ah, mira. Eh, acá estoy en esa canción. Quienes escriban, hagan cuentos para que estén ahí. Quienes tienen un programa de radio, pongan, pongan las voces travesti trans a hablar. Hablen de la infancia travesti trans. Digo, ay, todo es desde el lugar que tenemos, podemos.、Eh, no e sé, cierto no, no, no s sé, como. Es lo que venimos gritando hace rato. Eso es lo que me pasa. ¿Me entiendes?、Mm. Que. Y que, claro, hoy que es tan evidente,、eh, hace que extienden los pisos a un montón de personas. Pero eso ya lo dijimos. Esto ya se dijo hace un montón de tiempo.、Eh, ya se pasó la etapa. la han pasado, no hasta hace mucho, hasta el noventa y pico, han pasado la, la etapa de decir que no puedo ir a salir a comprar pan porque hay una ley que dice que si yo camino por la calle me van a meter presa en un calabozo y que me van a hacer las peores aberraciones para leccionarme y para que me aterre y para que no quiera estar más en este mundo. Entonces, ya lo pasamos, y、si、los cuentan las compañeras t r a v e s t i traen en la cara de las personas todo el tiempo. Eh, lo dicen cada 28 de junio en las marchas por transicidios, transfemicidios y transhomicidios en las que no va nadie. Bueno, quiero ver este año quien tiene el coraje de acompañarme. Quiero ver este año quien tiene el coraje de salir a la calle, plantarse en la, en la calle con esa policía, con estas personas, a decir, yo también voy a ir a pelear por tu existencia. Entonces, Eh, digo, no es una novedad. Está y está hoy en día con toda la tecnología y la informática todo lo que tenemos. Podemos, tenemos un montón de registros、eh, audiovisuales en las redes, en, en, en YouTube, en un montón de lados donde podemos ir a informarnos de qué sucedió si no lo sabíamos. Porque puede ser que no lo sabía, s pero está ahí y tenés la obligación de ir a fijarte qué pasó. Para no retroceder y decir, ok, esto es lo que yo veo que está pasando, bueno, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer yo?、Eh, eso se me ocurre, porque es o que hacemos a diario:、eh, que cualquier compañera, compañero, compañero travesti, transnobinario, adulto, hace un dato. Y lo ha hecho en gobiernos peores. Por eso están haciendo un reclamo p o r una reparación histórica. a q u i e n e s han sobrevivido a la dictadura cívico-militar? Y no solamente a esa dictadura, sino luego de la dictadura también fueron perseguidas, que a h o a m s m o n o e n a y pico. Entonces, ellas están reclamando que, va, que les reparen esas existencias. Y hoy volvemos en el 2023 a, a, a cuestionar si su existencia es válida o no. Entonces digo, la fuerza que tiene el colectivo, otra vez, quizás no es enorme, pero es muchísimo más, es muchísimo más enorme si toda la sociedad sale a, a acompañar y, y desde donde se pueda, donde, desde donde tenga las herramientas, acompañar y decir, no, nunca más, es parte del nunca más, es parte del no vamos a volver atrás. No es solamente esto, son. Todas las violencias de derechos humanos a las cuales nos quieren volver a decir no existe. Es todo eso, es, es parte de todo eso, ¿no、sí. ¿cierto? es cierto? Es parte de lo que sabemos que significa el gatillo fácil, es parte de lo que sabemos de la cantidad de, de, de pibitos con viseras a las cuales se les raja el tiro en la frente,、eh, es, es parte de todo, es parte de toda la sociedad de odio. De violencia a la cual decimos no vamos a volver para atrás. Y que todo lo que, lo que sucede, en lo cual tendríamos que hacer una sólida reflexión, es las bifurcaciones de las luchas. Yo lucho por esto solo, yo lucho por esto solo y yo lucho por esto solo. Entonces, así se debilita la f u e r z p a y es lo que pasó hoy en día. Cada cual está en su chanchullo y se fija en su. Tu... Bueno, y entonces las compañeras travestitrantes t á m b i é n Todas, en todas las causas, peleando por todas las causas. Ahora, ¿quién tiene el coraje de pelear por su existencia? ¿No es cierto?、Uh -huh. Entonces, eso es desde el feminismo también se debe la discusión, la discusión negacionista que tiene el feminismo TERF, que no puede seguir sosteniendo compañeras, les guste o no. Existen las compañeras y compañeros y compañeras travesti, s trans y no binarias, y la infancia travesti, trans y no binaria, le guste a quien le guste, está, es un derecho, es, es, hay una ley, no se puede retroceder. Entonces, ese es el problema. Se han、mm. bifurcado en miles de, de, de opiniones personales segmentadas acá para allá que nos han enfrentado. Nos han enfrentado con las compañeras y compañeras, incluso dentro de las organizaciones que、eh, trabajamos en pos de la infancia travesti trans. También hay bifurcaciones. Si m e d i j o esto, si m e d i j o lo otro. No son tiempos de ser mezquinos emocionales、mm. y h u m a n e s Hoy en día, y esto es una opinión personalísima, y me hago cargo, hoy en día. Todas las organizaciones que trabajamos para la infancia t r a n s g é n i a a y no binaria tenemos que estar unidas. Si vos pensás en esto, si vos pensás en aquello, eso se va a, se va a discutir después. Porque hoy la urgencia es que estemos juntos, es que seamos sólidos, que estemos acompañados.、Eh, hay que reflexionar en todo esto.、Mm. En todas esas pequeñas miserias que traemos mucho a la sociedad h e t e r o s i n normada.、Mm. Esos fracasos de los cuales hablamos, lenguas ya, a ¿no? Que hemos construido. Bueno, son tiempos de dejar de, de ser tan miserables y, y de focalizar el objetivo y de decir, es para allá. Es a, ahí, ahí es donde nos están apuntando con el gáster. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pelear con la compañera? ¿Nos vamos a pelear con el compañero? ¿Nos vamos a, a andar fijando si vos esto, si vos lo otro? No. Son, eh, no, pero a mí no me tocó tener una infancia, t r a v e si t tran. No, bueno, pero yo soy más. Yo en, en mi escuela, como maestra, yo vi、eh, una vez una clase.、Eh, son miserias, son cosas chiquitas que no fueron sólidas. Entonces, son tiempos、mm. de profundizar, son tiempos de, de, de agudizar desde la profundidad、eh, y decir con quién cuenta. La comunidad travestitrán, sobre todo la infancia travestitrán,、uh -huh. hoy en día es tiempo de uniones.、Uh -huh. Tuvimos、Flor? el privilegio, perdón, lo último, tuvimos el privilegio en otros gobiernos, en otros tiempos, después de s p u é s d e r haber dado esas discusiones chiquititas que hicieron que nos segmentáramos por nuestros propios egos. Tuvimos ese privilegio, hoy no tenemos que tener ese privilegio de discusión, de segmentación. ¿Se entiende? Hoy、mm. es tiempo de dejar la mezquindad de lado y de unirnos en pos de reafirmar la existencia. No, bueno, sin duda,、eh, no has dejado ahí reflexionando un montón. Eh, y bueno,、eh, queríamos agradecerte estos, estos minutitos, todas estas reflexiones que nos ibas haciendo, y nos quedamos acá、eh, pensando. Pero por último, eh, contanos: eh, alguna persona que esté escuchando que quiera、eh, acercarse a Infancias Libres, ¿cómo lo puede hacer? No,、eh, estamos en, en las redes sociales,、uh -huh. eh, estamos a, a, a través de YouTube,、eh, perdón, sí, del canal de YouTube, ahí hay mucha información en Asociación Civil Infancias Libres, estamos en Facebook también como Asociación Civil Infancias Libres, estamos en Instagram como Libres Infancias,、eh, así que bueno, por cualquiera de esos medios,、eh, Pueden escribir, ¿no? enviar información, o, en, en, digo, solicitar información o, o, este, o, bueno, lo que se necesite y en lo, que, en lo que se pueda, porque obviamente nosotras no tenemos todas las herramientas. Por ahí es tiempo de que escriba la gente que por ahí sí tiene herramientas y venga a dar un par de soluciones, respuestas,、eh, porque siempre se exige a nosotras, ¿no? o o c m Eh, falta esto, el otro me pasa, esto, lo otro, y no tenemos la, somos mamás.、Eh, y pudimos hacer hasta donde pudimos. Y por ahí es tiempo de decir: sos abogados, sos、eh, psicólogos, sos médicos, sos maestras, sos quien sea, estás escuchando. Bueno, es tiempo de decir: mira, yo puedo brindar esto, mira, yo puedo aportar esto.、Eh, ¿No? Es como, desde esos lados estaría muy bueno <risa> en estos momentos. Y lo mismo de nuestra parte.、Eh, Pero bueno, nos pueden encontrar en esos lugares este, y, bueno, y ahí ponernos en contacto. Buenísimo.、Eh, de verdad te agradezco estos dos minutos y te mando un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la escucha. No, por favor.